Capítulo 8 Evolución personal: Urano, Neptuno y Plutón. Urano es un planeta que simboliza la innovación, el progreso y el cambio. En astrología, está asociado a eventos repentinos e impredecibles, que pueden traer grandes cambios y transformaciones en nuestras vidas. Representa nuestra necesidad de libertad, individualidad y originalidad, alentándonos a ser auténticos y seguir nuestros propios caminos. Neptuno es como una niebla misteriosa que trae ilusiones. Sueños e imaginación a la vida de una persona. Representa el inconsciente, lo trascendental y lo espiritual, aportando una sensibilidad profunda y una conexión con lo divino. Neptuno puede inspirar, pero también puede confundir y desdibullar la realidad. Nos ayuda a sumergirnos en las aguas profundas de nuestro ser, pero debemos tener cuidado de no perdernos en su niebla. Finalmente, Plutón es un planeta astrológico que representa el poder transformador y regenerativo de la vida. Es como si fuera un detective cósmico que e s c u d r i n a las profundidades de nuestra psique y ayuda a sacar a la luz aquello que necesita ser curado o transformado. Puede simbolizar situaciones de crisis, p é r d i d a y renacimiento, que pueden parecer aterradoras en el momento, pero que conducen a un proceso de evolución y crecimiento personal.